Garro rechazó los cargos en su contra por la mesa judicial. El miércoles pasado el intendente platense Julio Garro fue citado a indagatoria por el supuesto armado de una mesa judicial para perjudicar a dirigentes gremiales de la Unión Obrera de Construcción. El funcionario se negó a declarar y rechazó los cargos en su contra a través de un escrito. En el descargo, el intendente sostuvo que no supo que fue grabado en una reunión en la sede de porteña del Banco Provincia, a la que asistió y donde se habló de impulsar causas judiciales a dirigentes de la UOCRA. A su vez, agregó que no conocía la totalidad de los asistentes y que pensó que los exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia eran asesores gubernamentales. Ocupas de Landén invita a formar parte del grupo de teatro comunitario. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. El grupo de teatro comunitario Ocupas del Andén invita a la comunidad a sumarse al colectivo. Los encuentros se realizan los sábados en Estación Provincial, calle 17 y 71. Hablamos con Belén Trionfetti. Coordinadora Artística de los Ocupas del Andén Todo lo que hacemos, lo hacemos en pos de hacer algo Dejar un, algo Que sirva para, para el resto de los vecinos En el caso nuestro, vamos a cumplir 19 años, trabajando junto con La gente del Centro de Cultural de Estación Provincial Nosotros ojamos, tenemos como la bandera Digamos, del teatro como transformador Social, por eso el grupo está abierto Para cualquier persona que, que quiera participar Y principalmente lo que decimos es que no hace Falta tener experiencia previa, porque Todos tenemos algo para aportar Reportó para el informativo regional Radio Futuro un servicio que informa más cerca. Los comercios de proximidad contarán con productos regulados. El secretario de Comercio Interior, Roberto feletti anunció la medida este miércoles. Tras recordar que el 60% del consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad, advirtió que la intención del gobierno es sumar una canasta de 60 productos para los locales de venta de barriales o de proximidad en el próximo mes, de manera conjunta con la renovación del programa Precios Cuidados. Durante el acto, el funcionario apuntó a la especulación inflacionaria por parte de los mercados al aumentar un 50% el valor del stock.